A mi linaje Destefando tu morder Cerrando las comisuras Pensurcando la andadura Que nos llevará a perder No será mi malvajío Dentro de un mundo perdío Quien dejé que desear Ahora aquí me encuentro solo Solo en esta soledad. Teron a los perros No saben lo que vendrá Que se escucha el de mis calenas a hierro De mis pasos saldan No será mi malvajío dentro de un mundo verdío Tiende a que desear Ahora que me encuentro solo solo en esta soledad Satanía más de hoguera Las fieras de la Herrera no se reagen del dolor Ahora dime encuentro solo solo en esta soledad Ponte nunca he sumergido en soledad en el fango que dejé en el barrio. cabeza no se... Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una Intención. Hoy una propuesta diferente, que esperemos como siempre que sea de vuestro agrado y como siempre contando con la colaboración de Mauro, el flaco, el argentino, como la queréis llamar. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy una propuesta... Yo... ¡Azarada! Bueno. <risa> André, bueno, con este cambio de, de horario ya estamos ahí haciendo un programa de día ¿eh? Ya empezamos ahora durante varios meses a, a plena luz del día eh, Un poquito más tarde de lo habitual, pero no pasa nada, que estamos Y nada, mi propuesta hoy, estaré por Asturias un ratito y después estaré por Buenos Aires Pero bueno, yo creo que ya esta persona lleva más tiempo en, en Madrid que en Buenos Aires Así que estaré en Madrid y Asturias hoy Es más madrileña sí, que argentina sí Pues mis propuestas de hoy en este Más que una intención eh, de esta humilde emisora llamada Ágora Sol Radio pues es nada más y nada menos que un clásico del año 83 de, del señor Sammy Hagar. Sí, sí, es ese que estuvo con Van Hal en una temporada y que le sirvió para estar en el Hall of Fame hoy en día como fueron ellos los que entraron y él estaba de cantante en esa época pues aquí vamos a tener escuchar su primera época cuando estaba en solitario sión no quiero ver a nadie por la televisión y hemos hecho un guiño al principio del programa al linaje una banda nueva joven que, que entra con bastante fuerza y la semana que viene lo pondremos pondremos por lo menos dos o tres temas de ese de ese primer disco Y luego Little Cesar, una banda, también recuperamos su primer trabajo, un disco realmente impresionante, que estaban a la altura de Guns N' Roses, lo que pasa es que ellos se quedaron por ahí y Guns N' Roses han rozado Seguido el... Siguió creciendo. Pero vamos, ¿a qué niveles? Vos, vos sabés que me acaba de dejar con una duda enorme, ¿no? Lo de Sammy Hagan me quedó, entró con Van Halen. ¿Y Devil sí. It se quedó justo que ¿Justo se fue? De... No, Devil It Road no entró, claro, <risa> ¿Qué claro. Es que en esa época estaba él, <risa> el decantante por, por eso, por eso digo, yo pensaba que también Es un poco injusto quizás también Por eso lo digo Pero bueno, lo que, estas cosas es lo que tienen, ¿sabes? <risa> Digamos que una función más importante en la banda de Van Halen Fue más Devil It Road que esa amiga <risa> Yo te digo una cosa, a mí siempre me ha gustado Devil It Road Siempre me ha gustado Van Halen, sus primeros discos creo que son buenísimos Pero creo que Semihagal le pegó una impronta a la banda importante. Porque no solo cantaba, también tocaba la guitarra. Y las composiciones variaron mucho. Van Halen eh, pues era sí. otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo soy un poquito más de Devil Rock. No sé, por lo menos por ese no era fe para verlo. Pero bueno, venga, comencemos. Claro, pues lleva la contraria nada Vale, pájaro, de Vámonos verdad. Me de... <risas> Pues aquí empezamos el programa, a tope a tope de amor y lujo, como diría los Tritón pues nada más y nada menos que con Sammy Hagan, un cantante compositor, guitarrista americano que la verdad es que eh, digamos que saltó a la fama a principios de la década de los 70 con una banda de hard rock llamada montrose antes de lanzarse como solista, este disco pertenece precisamente a la época de que fue solista disfrutó de de un mayor éxito comercial, tenemos que reconocerlo, pues cuando fue vocalista principal de Van Halen entre los años 85 y 96. Luego creo que hubo un amago de irse o pararon y en el 2003 volvieron y hasta el 2005 y ahí ya se acabó la historia. Aunque sí que es verdad que en el 2007 Hagar, Ham Sammy Hagar, ingresa en el salón de la fama del rock and roll como miembro de Van Halen. Su estilo musical se compone principalmente de hard rock y heavy metal. Dice el flaco que qué curioso, ¿no? Que, jolín, eh, no era el cantante original Pero mira por dónde le pilló en ese momento Es más importante estar donde hay que estar En el momento a, a, a, que, es que hay que eso estar es muy importante. Hay gente que, que, que es millonaria Gracias a esos momentos A, a saber que... estar, ¿no? A saber sí, estar ahí sí, sí, sí, sí. Bueno, pues este disco Se llama live 1980 Que es un álbum, obviamente, en vivo que se grabó en el año 80, durante la gira de entonces el álbum que tenía en, en vigor, no por llamarlo de alguna manera, ese Danger Zone, un pedazo de disco realmente increíble. Y este disco, aunque se grabó en los 80, se publica en el año 1983. El disco contiene principalmente temas de, de Danger Zone y su predecesor es Stream Machine Y fue lanzado por Capital Records tras el éxito que tuvieron los primeros álbumes de Hami Hagar en, Cuando estaba en la Giffin Records, esa, esa multinacional al principio era un sello ahí como que estaba, pero no era muy reconocido Pero llegó a ser una multinacional de las potentes Esos discos que, como digo, que pertenecen a Giffin Records, ese Standing Hampton y el Free Lock Boss. Sammy Hagar, yo creo, se lo he dicho a Flaco, no sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí también me gusta The Billy Rock, creo que esa época fue probablemente de los mejores discos de la banda, pero hay que escuchar los discos que tienen con Sammy Hagar porque su aportación no fue solamente vocal. El tío tocaba la guitarra, también entraba en las composiciones y yo creo que Van Halen con Sammy Hagar eh, adquirió una dimensión realmente increíble. Has escuchado el directo, flaco. Eh, ese que tiene No, no, no, no, lo reconozco. No, no, no he escuchado el directo. Pues no, te lo no, recomiendo encarecidamente. No lo porque lo mismo me empieza a gustar. No, te va a gustar seguro. <risas> Otra cosa es que lo quieras cambiar por Devil May Cry. <risas> Pues bueno, empezamos con mi presentación. Esta banda se llama Arghion, como dije al principio, banda asturiana. Eh, hecho, me, me hace acordar un poco de lo que estaba diciendo Rafa al principio porque en este caso es el nuevo vocalista de la banda que se llama Richard de la US, así que el día que entre en el Hall de la Fama, pues ya tienen varios discos, espero que que que, que no corra que corra con la suerte de esa Mijagar y entre y entre él y no el anterior y, y bueno, el, el fue el que montó la banda, ¿no? Pero bueno. Así que no, he eh, hecho anecdótico anecdótico aparte. Eh, nada, esta banda como se llaman Argion, esta banda asturiana presenta como lo presentaba como su, como un single el año pasado, pero bueno, al final fue incluido, al final el año pasado en su disco que se llama Lux Umbra y nada, eh, principalmente es un disco que la verdad que yo lo escuché, está muy muy muy muy bien, son unas 12 canciones, como dice un poco en eh, este último tema que escuchamos en el juicio final el título de la juicio final que hay una parte y se ha llegado el día en que un juicio sufriré pues nada eh, un poco la, la información es eh, alguien ya ha sufrido ese juicio y han cambiado al, al vocalista que el nuevo vocalista es richard de la como dije al principio así que esta banda asturias eh... Argeon y la verdad que me parece un proyecto más que más que interesante ya tienen como 4 o 5 discos no voy a ir para atrás si no vamos a ir para adelante así que vamos a disfrutar de esta banda Asturiana, Archeon con su nuevo vocalista y con la verdad que gente muy interesante y con gente que ya viene tocando en diferentes bandas así que disfruten esta es mi propuesta una de mis propuestas en el día de hoy she yeah. I'm headed to your Chain, chain, chain Bueno, pues... Puto rock and roll en estado puro, sin concesiones En el año 89, el Little césar un grupo americano compuesto por rod Jones a la voz Apache y Lauren Moliner a las guitarras Fidel Paniagua al bajo Y Tom Morris a la batería lanzan un EP llamado Nature Poison Todos los temas de este EP se pueden encontrar en la versión remasterizada De este primer álbum que estáis escuchando esta noche El grupo graba inmediatamente después de este primer álbum La verdad es que la banda tienen influencias claramente rock and rolleras y rimbambluseras. Pues como una banda de rock and roll, las intenciones del Quinteto son esas, ¿no? Guitarras potentes, ritmos a, a acelerados y unas voces, impregnadas de a lo mejor, de, a lo mejor whisky también, no sé. de tomar sin, sin duda netamente rockeras voces netamente rockeras la pandilla de moteros sabe sabe cómo componer himnos del rock and roll solo hay que fijarse en este Down and rating uh, don and dirty escuchar a mí me engancharon a la primera sin duda yo es que soy fácil ¿eh? para esto del rock and roll Y la verdad es que el resto de los temas y el resto de los discos están al mismo nivel o Esas guitarras saturadas a tope y como nos gustan a todos los que nos sentimos eh, netamente rockeros Hard Times, la sublime versión de China Fool que es con la que hemos abierto Inmortalizada por la reina Aretha Franky y que ellos le dan un toque bastante especial No son Black Crows, pero tampoco creo que les haga mucha falta, ¿eh? La verdad es que en esta versión, que a mí me enganchó muchísimo a la primera escucha de Chain of Fool, eh, pues digamos que está liderada por un cantante, el señor Rock Jones, que la verdad es que te deja flipado cuando, cuando la canta, cómo se mete en el tema y cómo la hace suya a su manera. Pues como digo, la, la edición remasterizada en el 2024 del, del disco Incluye el EP, ese famoso que se he dicho, ese Night Your Poison Y todos los temas potentes de, del primer disco Little Cesar, se llama Nunca lograron el mismo éxito de Guns Roses Aunque empezaron paralelamente Pero la verdad que este disco, este primer disco por lo menos Se merece un sitio, un lugar junto a Apetit for Destruction de los Guns N' Roses ¿Qué te parecen estos chicos? Es muy eh muy muy muy roquero, me gusta, me gusta como estaba diciendo, muy sucio, pues, muy sucio. Muy, <ríe> muy, muy muy el rockerito, este, me gusta, me gusta mucho, eh. La verdad que no lo había escuchado y la verdad que es una cosa bastante bastante interesante. Eh. 1990, el primer disco, Lir of Cesar y ya te digo, a la sombra desgraciadamente de Guns N' Roses. se escucha algo que es así, dulce, y no es la voz de Rafa, sino de Leonor Marchesi me estaba refiriendo por las dudas. Yo es que tengo un hilito de voz, pero muy desagradable. La verdad que no yo soy un gran fanático, no, sí, admirador digamos, fanático no, pero admirador de Leonor Marchesi que saca, está empezando un nuevo proyecto por vigésima cuarta vez más o menos, porque es una persona que ha estado ya en varias cosas. Lo que tenemos una cierta dala, podemos la, la hemos visto siendo integrante de Santa Púrpura, Incruzijada, Alter Blue. Lo que está sonando abajo también en el otro proyecto de ella que era de On Lírica. Y bueno, sale una nueva cosita de de Leon Marchis y se llama Ido, así como suena E D I perdón, I D O. Esta banda de ellos lo, lo, lo ponen como rock alternativo, que llega la verdad que llevan bastante tiempo ya trabajando juntos. Y están empezando a sacar, mmm, solamente hay dos canciones. Obviamente que estos son pequeños adelantos, saldrá algún disco en breve. No tengo fecha de, de disco, la verdad. Pero bueno, nada, eh, nuevo proyecto de Leonor Marchesi. Una voz que para mí eh, sigue siendo igual de dulce, pasan los años y la sigue manteniendo a un nivel altísimo. No es una persona, nada más siempre la van a escuchar a ellas Eh, no, no mete mucho efectos vocales por detrás, siempre va muy limpita su, su voz, así que para mí, una, una persona que tuve la suerte de hablar varias veces con ella, de, de entrevistarla, y la verdad que un encanto de persona, y nada, cada vez que salga algo algo de ella, pues nosotros la tenemos que tener aquí. ¿eh? Pues bueno, esto nos sirve de despedida hoy, ¿no? Bueno, si, si querés, no me voy ya No, no, vamos a esperar que suene lo que está por debajo Que, que es un buen tema Y ¿Sí? luego otro más para que se den cuenta Un poco del adelanto de lo que Que, que nos va, que va a presentar de, próximamente no de marcha, sí. Exacto, escuchamos La semana que viene, más y La semana que viene, más y mejor, viene, más y mejor. Eh, Bueno, mejor se cabe, nos está complicando Porque el listón está muy alto eh, Pero vamos a tratar por lo menos de igualarlo De acuerdo vale Venga, hasta el martes que viene gente. Salud y rock, venga, venga. Bye.